Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria, cartera comercial, el otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Crédito Cooperativo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta... Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias... Sales en todo el país Saben que todos juntos, todos unidos podemos Que no nos separemos y que sigamos Dejándola organizado Otras voces, otras noticias Otro punto de vista Informativo Farco Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Los estamos saludando desde nuestro centro de producción, ubicado aquí en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 19 de septiembre de 2024. El gobierno de Milley reprimió a los jubilados por cuarta semana consecutiva. La protesta de los adultos mayores frente al Congreso Nacional volvió a reclamar mejores jubilaciones y a expresarse contra el veto a la ley de movilidad. Como en los miércoles anteriores, las fuerzas federales atacaron sin motivo con palazos y gases a jubilados y jubiladas y a toda persona que se solidarizara con ellos. La diputada nacional del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, fue gaseada directamente en los ojos y así hacía responsable al gobierno y a la ministra Patricia Bullrich por la represión. Lo que quiero decirles es esto, fue una cosa intempestiva otra vez a 20 metros de que la marcha se desarmara porque ellos dan la vuelta y se termina la marcha. Esto lo busca Patricia Bullrich Adrede. Yo estaba levantando una persona muy mayor que habían tirado con los escudos esos Levanté mi cabeza y un degenerado, porque no tiene otro nombre, me tiró el gas directamente en la cara. Hace 30 años que yo lucho, marcho, ustedes me ven en todas las marchas. Nunca un gas me quemó tanto como me está quemando en este momento el gas que me tiraron. Ahora, Patricia Bullrich, todos sepan muy bien. Que no nos van a ganar, no nos van a amedrentar, acá están los viejos que están haciendo el aguante y por ellos, por las generaciones futuras, no vamos a salir de las calles y nosotros vamos a ganar. Son unos cobardes. Venir con semejante dispositivo represivo a seguir pegándole a viejos, a cualquier persona, no tienen nombre, son unos cobardes y a los cobardes los barre la fuerza de la historia, se los puedo asegurar. En Santa Fe comenzó la campaña de vacunación contra el dengue, pero el gobierno provincial insiste en que la principal medida para prevenir la enfermedad es el descacharrado. Nos informa nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Santa Fe inició su campaña de vacunación contra el dengue a través de un programa interministerial del gobierno de Santa Fe llamado Objetivo Dengue, comenzó una campaña de vacunación contra contra la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti. La campaña ya comenzó a realizarse en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, Obligado y en las ciudades de Santa Fe, Rafaela y Rosario. En la primera etapa se está vacunando a adolescentes entre 15 y 19 años hayan tenido o no dengue. En diálogo con Aire Libre, el secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cuña, Destacó la importancia del descacharrado como herramienta fundamental para combatir la enfermedad y dijo que el Ministerio de Educación de la provincia dictó una resolución donde instó a los docentes a capacitarse y a realizar jornadas sobre el descacharrado. En, en un eslabón más la vacuna es una herramienta más uh -huh. dentro de este programa que como ustedes decían anteriormente el descacharrado y el y el trabajo y, y lo que cada uno de nosotros podamos hacer en nuestros hogares el, es, es la es la herramienta y por eso el ministerio de, Sa de educación también dictó una resolución donde con distó a los docentes a capacitarse pero sobre todo para hacer jornadas dos veces por semana en los colegios de, de toda la provincia eh, descacharrando es decir incorporar por dándole el hábito a los niños que en definitiva creemos nosotros van a ser el mejor vehículo para cambiar nuestros hábitos domésticos. La manera de convocar a las personas para vacunarse es a través de una base de datos que realizaron desde el equipo del programa Objetivo Dengue. Sobre este tema, Cuña dijo que en el caso de Rosario, Santa Fe y Rafaela, se trabajó en conjunto con los municipios y que la estrategia de vacunación en adolescentes va de la mano con el plan de vacunación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. También confirmó que la segunda etapa de vacunación será para personas de entre 20 y 39 años de edad. O sea, la base de datos está eh, está conformada y está determinada en el caso de Rosario, Santa Fe y Rafaela se trabajó con el municipio para determinar esas zonas donde las más donde eran más eh, donde habíamos tenido más cantidad de focos eh, de dengue y sobre esa zona en esa edad, que la edad de 15 a 19 años va también de la mano de una estrategia de la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, donde termina una estrategia nacional, ¿no? Y donde la mayoría de esta edad, más allá de que la haya haya tenido síntomas o no, tuvo tuvo mucho dengue, tuvo dengue, entonces en eso se trabaja en el priorizar Primero en esta escala y luego pasar a una escala en otra época, en otro momento o en otro año, de 20 a 39 años, y que es donde tiene el estudio también la, la vacuna. Reportó para el informativo Farco Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Vamos ahora a Córdoba porque en Villa Dolores hubo reclamo de justicia por la desaparición de una chica de 14 años cuyo paradero se desconoce hace seis años. El informe desde las radios comunitarias Las Chacras, San Javier y Sierras. El miércoles 18 de septiembre se cumplieron seis años sin Delia Jerónimo Polijo en La Paz. La desaparición de Delia, al salir de la escuela cuando tenía 14 años, puso el foco en el Valle de tras la sierra sobre las mujeres desaparecidas en el territorio, tanto como la falta de respuestas del aparato judicial en el oeste cordobés, y movilizó la población en torno a estas causas. Las familias de las víctimas y diversas organizaciones se concentraron en los tribunales de Villa Dolores para reclamar por la falta de respuesta Nelson, hermano de Delia, decía, quiero les, eh, las cosas, no nada y, se, a, y a la a la a, la, a, la Fiscalía, a, a la no ocurre nada o sea, vivir cada día o sea, es un sufrimiento o sea. estaba prevista una intervención artística en el eljal de tribunales que debió ser realizada en el exterior porque la policía impidió el ingreso al edificio anunciando a cambio que la fiscal Lucrecia zambrana se haría presente lo que finalmente no se concretó en la puerta de tribunales habló el abogado querellante Germán romero marcón y se leyó un documento consensuado por la organizaciones convocantes. Estar aquí hoy en día pidiendo justicia por Delia y por otros casos más que he escuchado es nada más ni nada menos que una revictimización del sistema. No deberíamos estar aquí. Siempre cuando el Estado falla lo más importante es que los ciudadanos se unan Luego de eso el otro caso y como y que hizo que explotara tras la sierra, que fue el caso de Erelia. La verdad que otra vergüenza más, otra vergüenza de cómo se mal investigó, cómo la justicia no estuvo preparado para eso. No se articularon los resortes del Estado a tiempo, y por eso es que hoy por hoy tenemos una niña desaparecida. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar tanta impunidad de parte de una justicia patricarcal, colonialista y adultocentrista? ¿Hasta cuándo? ¡Justicia agenta! ¡No es justicia! ¡Viva Gerardo, te dijo! Desde los tribunales de Villa Dolores, en cobertura conjunta con Radio San Javier, Las Chacras y Sierras, reportó Irina Romera. Encontrarnos en Facebook, facebook.com barra Argentina. Santiago porque así el gobierno provincial presentó un nuevo dispositivo contra la violencia de género que reemplaza al botón antipánico. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz de Resistencia. Saludos a la audiencia de Farco. El gobierno chaqueño presentó nuevos dispositivos duales para casos de violencia de género. Se trata de una tobillera para el presunto agresor y otro dispositivo para la víctima. Las mismas cuentan con un GPS que, en caso de que se viole la restricción de acercamiento, genera una alerta para la inmediata intervención policial. El Ejecutivo explicó que, a diferencia del botón antipánico, la víctima no necesita activarlo, sino que es automático al constatar la presencia del agresor. La Secretaria General de la Gobernación del Chaco, Carolina Meiriño, expresó. La última entrega se hizo en el 2021 de este tipo de dispositivos que marcamos nosotros la característica del sistema. 100% de la efectividad de los mismos, que son, es la dualidad y todas las características que reviste, que no es lo mismo que el botón antipánico. La idea es seguir trabajando en todo el sistema de prevención, encontrar herramientas que vengan a mejorar, herramientas eficaces para ir mitigando este flagelo que hoy nos golpea. Además, el ministro de Justicia de la provincia, Hugo Matkovich, dio más detalles. Y eh, podemos contar con estos elementos que son necesarios para evitar muchos inconvenientes que tiene la justicia y que tiene la policía, ¿no? Y que tiene nuestra sociedad, como son la violencia de género, la violencia doméstica, que en muchos casos es con resultados altamente preocupantes y altamente negativos, ¿no? Que llegan a, a los femicidios. Por su parte, Natalia Romero, coordinadora del Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana, Mumalá Chaco, dijo lo siguiente. Era uno de nuestros pedidos, así que saludamos esta esta iniciativa y decisión del gobierno provincial pero por otro lado, algo negativo que tienen estos dispositivos es que solo funcionan donde tenés un sistema tecnológico como una red tecnológica que permita no conectar los dispositivos como por ejemplo bueno el 911 u otro mecanismo de monitoreo que dependen del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Seguridad, etcétera Lo que sí me preocupa y nos preocupa es que estos, estos dispositivos puedan llegar en toda la, la provincia, no solamente en el R Gran Resistencia. Agregar además que en, en nuestra provincia, en lo que va desde el 1 de enero al 30 de agosto, eh, hemos contabilizado 12 femicidios, de los cuales dos de ellos están bajo investigación Y es preocupante y alarmante estos, estos índices, ya que nos están matando una mujer cada 40 horas. Informó para Farco, Marcelo Gauna. Radio Nuestra Voz, 88.7. Construyendo Comunicación. Resistencia, Chaco. La selección de futsal le ganó a Afganistán y pasó a los octavos de final del Mundial. Nos informa nuestro compañero Iván Alday, desde Aire Libre, Radio Comunitaria. A paso firme en Uzbekistán, el equipo argentino de futsal vigente, subcampeón del mundo, venció 2 a 1 a Afganistán, equipo debutante pero complicado. El cumpleañero Matías Rosa que en la jornada del miércoles festejó sus 29 años se dio un doble regalo al convertir los goles que le cesaron la clasificación al equipo de Matías Luziuk y ahora debe completar este sábado 21 el fixture frente a priori al rival más débil del grupo, Angola. En caso de seguir avanzando y sumando puntos, enfrentará a uno de los mejores terceros del Grupo A en la instancia de octavo de final. Reportó para el informativo Farco desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, Iván Alday. Visita nuestra agencia de noticias. Agencia .farco San Pedro, provincia de Buenos Aires. Escuchamos el informativo Farco por Radio La Correntada, 92.7. Y hasta ahí llegamos con nuestra primera edición de informativo Farco de hoy jueves 19 de septiembre de 2024. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.